Español, Lingüística Aplicada, Enfoques, Maca Destrezas, Blogs, Portafolios, Tratamiento del Error, Evaluación, L de Lengua, Tu Podcast, todo sobre la didáctica de lenguas y la web social. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora a la que nos estén escuchando, esto es L de Lengua, es la tercera emisión. Nuestro tercer podcast y después del número 2 que lo dedicamos exclusivamente al encuentro práctico de profesores de español en Sevilla, este vamos a volver un poco al formato que hasta ahora nos habíamos propuesto tener. Vamos a tener algunas secciones, vamos a tener noticias, vamos a tener informaciones en general sobre el sector de la enseñanza del español como lengua extranjera. Un saludo, yo soy Francisco Herrera, se he ha olvidado de decirlo al principio y os voy a acompañar durante todo este programa como hago habitualmente. Ya sabéis que L de Lengua se edita en dos versiones diferentes, una más corta, solamente con voz, y una más larga en la que incluimos siempre algún tema musical de un grupo que edite en España, o, o por lo menos en un país de habla hispana, con licencias Creative Commons. Para empezar, vamos a escuchar una introducción sobre la revista Punto y Coma, una publicación muy interesante que se hace en España para estudiantes de español como lengua extranjera, también como material de clase para llevar a nuestras aulas, y que la llevan Fernando y Carmen. Ellos han sido muy amables, nos han enviado un resumen o un pequeño dossier sobre cuáles son sus objetivos, cómo lo hacen, y bueno mejor que lo expliquen ellos que lo van a hacer de una forma muchísimo más profesional que lo haga yo. Os dejo con ellos. Son muchas las manos que han ayudado a que Punto y Coma se convierta en un proyecto real. Y si no os lo creéis, que levanten la mano los profesores de español que se aburren de estar siempre con textos de manuales convencionales. O que levanten la mano los profesores que tienen que recortar textos de la prensa española para preparar una clase. O que levanten la mano los alumnos que han dejado de ir a clase y quieren seguir practicando su español. O que levanten la mano los que quieran perfeccionar el idioma para ser traductores o para prepararse el dele. Punto y coma es el audio magazine para mejorar tu español. Y si no te lo crees, lee y escucha, porque Punto y coma también lleva un CD. Sus textos son actuales. Cada grupo de rock sigue su propio camino. Toma decisiones, se atreve y se equivoca. Son historias de ambición y renuncia. Aventuras que demuestran que la suerte pesa más que el talento. Punto y coma se reúne con cuatro bandas diferentes. Firmar un contrato discográfico decente es un sueño para ellos. Cantar en castellano una condición y una condena. Otros textos son comprometidos. La inmigración centroamericana hacia Estados Unidos ha crecido mucho en los últimos años. Ellos son solamente la punta del iceberg de todos aquellos hombres, mujeres y menores que alguna vez decidieron abandonar sus casas, sus familias y su país para emprender un dificilísimo viaje hasta cruzar la frontera norte de México. Otros textos te trasladarán a lugares exóticos. Si la isla... Por su forma es un lagarto, La Habana es el corazón y su ritmo el son de los latidos de los más de 2 millones de personas que la habitan. La Habana Vieja es el comienzo de toda visita turística a la ciudad. La calle Obispo atraviesa como una aguja el antiguo municipio murallado, desde el Parque Central hasta la Plaza de Armas. En esta calle están ubicados los dos bares Hemingway más famosos, el Floridita y la Bodeguita del Medio popularizados por el escritor norteamericano. Otros textos son de cine. Existen artistas con un don, seres únicos elegidos para transmitir emociones e inquietudes de una manera diferente y a la vez familiar. Pedro Almodóvar, nacido en un pequeño pueblo de La Mancha hace 55 años, es uno de los talentos más originales, creativos y universales que ha dado el cine español. Y otros simplemente están de moda la reinvención de la sastrería clásica. Hablamos con el joven diseñador que ha causado sensación en la primera edición de El Ego de Pasarela Cibeles. ¿Has escuchado bien? Nuestros textos han sido escritos por periodistas españoles o hispanoamericanos que viven en España o en algún lugar de Latinoamérica. Sí, sí, lo has entendido bien. Los artículos son originales de punto y coma y además son textos auténticos. Puedes leer punto y coma si estás entre los niveles B1 y C2 del marco de referencia europeo. Aunque no te preocupes si no entiendes alguna palabra, porque te dejamos que mires el glosario de traducciones que te proponemos al final de cada página. Claro, hacemos glosarios en inglés, francés, alemán y portugués. ¿Te has enterado bien de que punto y coma te ayudará a mejorar tu español? Si quieres, puedes comprobar tu nivel de comprensión haciendo los ejercicios al final de cada reportaje. Aunque si eres ya un experto y te las sabes todas, puedes poner en práctica tu lenguaje coloquial haciendo los ejercicios que te proponemos en nuestra sección de expresiones típicas y frases hechas. Aunque si todo esto te parece poco, espera a ver nuestra sección de gramática, especialmente hecha para nuestros lectores. Y para terminar, una última pregunta. ¿Te atreves con la literatura? Ya, ya sabemos que es difícil. ¿Pero no te apetece probar? Ahí va un poco. ¿Qué me quieres, amor? Sueño con la primera cereza del verano. Se la doy y ella se la lleva a la boca. Me mira con ojos cálidos. De pecado. Y yo que voy tocado para siempre. El hueso de la cereza, todo el día rodando en el teclado de los dientes como una nota musical silvestre. ¿A qué esperas? Levanta la mano. Tú también puedes pedir punto y coma en www.pic-revista.com Aunque también puedes comprar nuestro último número en tu librería habitual. No te quedes a medias. Entra en www.pic-revista.com Después de esta presentación de la revista El Punto y Coma, os quiero dejar con la explicación de una iniciativa muy interesante que ha tenido eh, una escuela sueca, en la que trabaja casualmente un antiguo profesor nuestro, Eduardo Galindo, eh, y él bueno nos va a explicar un poco cómo llevó a sus chicos a una, a una radio educativa que tienen en Estocolmo y que hizo con ellos para trabajar en su clase de español. Él... ...nos lo va a contar... ...y nos va además a poner un trozo de esa grabación. Eh, mi nombre es Eduardo Galindo... ...soy profesor del Colegio de Española Handa... ...en vejer ...y bueno, ahora me encuentro en Suecia, Estocolmo... y un poco de experiencia internacional... ...y, y bueno, entre otras cosas... ...pues trabajo en la Stockholm International School... ...que es un, un colegio internacional... Y bueno, y también trabajo un poquito en el Cervantes como colaborador. Y bueno, eh, en la escuela pues hay chicos desde los 12 hasta los 19 años aproximadamente y dentro de su programa de estudios, pues como segunda lengua, eligen entre español, francés y alemán. Y, y la verdad que hay como un 60% que, que decide apostar por el español. Bien, bueno. Eh, el programa de radio que hemos grabado eh, bueno pues empezó un poco a crecer en, en la propia clase no siempre el aula es un lugar que bueno está bien puedes utilizar eh, diferentes medios actividades pero siempre salir de la clase es una idea interesante porque bueno motiva a los chicos eh, mucho más en este caso Eh, bueno pues eh, tenía la suerte de eh, tener un contacto en la radio televisión nacional de Suecia aquí en Estocolmo eh, que tienen una sección para el español y bueno estaba tratando en clase algunas est estructuras de futuro no solo de, de futuro simple compuesto sino también de, de estructuras eh, que requieren el subjuntivo y tal ¿no? y bueno dentro de, del currículum ...pues eh, había una idea de medio ambiente, naturaleza, ecología, etcétera... ...entonces ahora que está muy, bueno, pues de actualidad... Eh, ...el tema del calentamiento global... ...y bueno, todo lo que estamos sufriendo en el mundo... ...pues pensé que para los chicos sería una buena idea... ...pues mezclar eh, tanto el contenido, bueno, sociocultural... ...si podemos llamarlo de alguna forma y también eh, el cruce gramatical, histórico, había eh, muchos nexos, ¿no? Y llegar a hacer algo interesante. Claro que muchas veces podemos tener eh, algunos problemas para que los chicos, bueno, pues, eh, digamos, no se pongan nerviosos o, o digamos que estén relajados a la hora de hablar. Eh, realmente seleccioné a un tipo de estudiantes que por supuesto podían, eh, digamos, hablar eh, en español de una forma un poco fluida y al mismo tiempo que pudieran reflexionar, es decir, eh, es difícil porque en este caso se trataba de chicos entre 15 y 17 años y bueno, si ya en su lengua materna Eh, es un poco complicado, pues eh, podéis imaginar eh, el hecho de hacerlo en una segunda o tercera lengua. En este caso, bueno, pues se trataba de cuatro chicos exactamente y ellos, bueno, pues prepararon primero en clase, digamos, todo lo que se iba a cocer y... Allí, si os digo la verdad, pues ellos no llevaban nada, es decir, fue un poco a pelo, ¿no? El, el locutor les fue introduciendo, les hizo algunas cuestiones y ellos, bueno, pues analizaron un poco el tema desde su mejor, eh, digamos, opción, ¿no? Y bueno, al final el resultado podéis eh, escucharlo aquí en este podcast Y espero que lo disfrutéis y que al mismo tiempo os sirva todo para saber que, bueno, hay muchas otras maneras de preparar y realizar una clase de español. Y, bueno, no sé, creo que es suficiente. Ánimo a todos, un saludo desde Estocolmo y espero que sigamos creciendo como profesores de español en todos los ámbitos. Hasta pronto. Hablamos del cambio climático y de sus consecuencias. Y para hablar de este tema, tenemos aquí en el estudio de Udbillings Radio a tres estudiantes de bachillerato de la Escuela Internacional de Estocolmo. Buenos días. Buenos días. Hola. <risa> bienvenidos todos. Eh... Uh, soy Ryan. Me llamo Ryan. Ryan. Me llamo Jason. Jason. Me llamo Julia. Y Julia. Bueno, pues bienvenidos los tres. ¿Cuántos eh... ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo 16 años. Uh, tengo 16 años. Yo también. Tenéis los tres la misma edad, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar del cambio climático. ¿Es un tema que, que os interesa? Sí. Sí. ¿Es un tema que os preocupa? Sí. Sí, mucho. Es sobre sí. nuestro futuro. O sea. ¿Por qué? Porque el cambio climático um, afecta a todo el mundo. Afecta a todo el mundo, no solo a... No solo un país. Es muy importante considerar nuestro impacto uh, en, en el mundo y en el la clima. En el clima, sí. sí Y también las consecuencias para nosotros y para el medio ambiente, para el futuro, y cómo vamos a vivir. De acuerdo. ¿Os parece que, que es exagerado, que es demasiado, eh, el debate que hay últimamente sobre este tema en los medios de comunicación, os parece justificado? Parece justificado. ¿Estáis de acuerdo con, con la, la gente que piensa que el cambio climático es hoy día el problema más grande que tiene la humanidad? No sé de ningún problema que es más importante. Um, es importante, sí. pero hay otros problemas como el SIDA y el hambre que necesitan atención también. Yo pienso que todos son problemas como el SIDA y el hambre del, del mundo, y pero también el, el cambio climático. Y necesitamos um, luchar contra estos al mismo tiempo, um, porque el cambio climático va a afectar a todos. Y si no, no vamos a luchar de esto, no... No podemos luchar del de sida y el hambre en el futuro, porque no ten tenemos un planeta. ¿De qué manera se, se muestra que, que hay un cambio climático? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué cambios hay? ¿Qué ejemplos hay de ese cambio? Por ejemplo, es los veranos son mucho más um, calientes, como muchas personas, como en España, mueren... Uh, la, la temperatura de todo el mundo va a acentuar ah um, 3 o 4 grados. Sí, es la Cambio de la temperatura es una de las más uh, más obvias de las uh, impactos que ya tenemos. O sea, que es un calentamiento general de la Tierra, el problema Sí, principal. Eh, ¿Cómo afecta esto a, a la Tierra, en general? Los glaciares se derriten. Los glaciares se derriten, ¿es verdad? No sé directamente, pero animales no tienen casas más, o los animales mueren y no pueden vivir normalmente, y lo mismo que para nosotros, personas. Ok, entonces la, la naturaleza sufre también directamente la, sí. las consecuencias, ¿no? ¿Y por qué... Eh, ¿Cuáles son las causas? O sea, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué, por qué ha aumentado tanto la, la, la temperatura? ¿Por qué se derriten los glaciares? Las emisiones de um, CO2 uh, de los carros y las um, factorías. Sí, es claro que es uh, la contaminación de las fábricas, pero es también um, una circulación, puede ser una circulación um, de la temperatura del, del mundo um, por muchos años como um, había mucho, hace muchos años en la um, edad de, de hielo y ahora es la temperatura es muy alta y después um, en muchos años as, um, ya o sea que a ti te parece normal o sea que es un simplemente puede ser la evolución ser. normal del planeta hace muchos años hubo glaciaciones en la edad de hielo y, y ahora a lo mejor lo que toca es un calentamiento. Sí, es, es verdad que el mundo tiene una circulación de muchos años de eh, la temperatura puede cambiar, por ejemplo, 3 grados en unos mil años, pero ahora tenemos tenido un impacto de unos 3 grados en menos de 100 años y um, es, es obvio que este es, no es normal. ¿Estás escuchando el de lengua? El podcast realizado por los Centros Internacional House de Bejer y Sevilla para todas aquellas personas que están interesadas en la didáctica de lenguas y en la web social. Ahora vamos a continuar con una nueva sección que inauguramos hoy en la que Victoria Castillejo nos va a hablar sobre el uso de la plataforma educativa Moodle para la enseñanza de español como lengua extranjera. Eh, primero os voy a presentar a Victoria. Victoria nació en Palencia y estudió filología hispánica en Valladolid, donde se licenció en el 2001, y desde entonces trabaja dando clase de español. Primero en la Universidad Estatal de California, en San Marcos, para pasar después a la Universidad del Saarland, en Saarbrücken, Alemania, también como lectora de español. Más tarde trabajó en Baden-Württemberg dentro del programa de profesores visitantes del Ministerio de Educación y Ciencia, y actualmente ejerce como lectora en la Humboldt Universität de Berlín, y lo compagina con algunas horas como profesora colaboradora en el Instituto Cervantes. La Consejería de Educación de la Embajada de España ha confiado en ella como formadora de profesores, en parte talleres sobre nuevas tecnologías y sobre música en la clase de ILE. Y ella va a ser la responsable, de, de alguna manera, de dirigir esta sección de Moodle dentro de ILE de Lengua. Hola Victoria, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo va todo por bien. Berlín? Buenas tardes, muy bien, además tenemos un día hoy primaveral. Ah, me alegro, casi mejor entonces ahí en Andalucía que tenemos un día lluvioso Bueno, como tú sabes, te llamamos porque estamos muy interesados En que nos cuentes un poco tus experiencias con Moodle Y como ya te he comentado en otras ocasiones Nos gustaría que nos hablara no solamente hoy Sino que tuvieras tu propia sección dentro de L de Lengua Cuéntanos entonces por qué eh, te has decidido especializarte en Moodle Y cuál es la ventaja que tiene sobre otras plataformas de e-learning uh, Moodle es una plataforma de aprendizaje de enseñanza y de aprendizaje Y yo empecé a trabajar con Moodle hace tres años y el digamos que la, la razón fue práctica en ese momento y es que la institución en la que yo trabajaba ofrecía esta plataforma a los docentes como medio de complementar la docencia. Entonces, digamos que la elección la tomaron por mí. ¿no? Yo no monté Moodle en mi universidad, sino que era Moodle era la plataforma elegida por la universidad a la que trabajo para ofrecer sus cursos en línea y sus complementos a los cursos presentes esenciales en línea y empecé a trabajar con ella porque era lo que ofrecían y cada vez estoy más entusiasmada, es decir a mí me ha aportado muchas cosas en, en las clases y me resulta útil, me resulta una manera útil de trabajar y creo que también repercute en los estudiantes, ¿no? que no más, para mí la reflexión general a la hora de trabajar con medios es que um, que aportan esos medios es decir, no, no yo no creo que haya que trabajar en medios porque sí ni porque sea moderno ni porque eh, sea uh, nuevo ni porque nos llame la atención sino porque le aporten algo pedagógicamente hablando a la clase ¿no? le aporten un, un plus y el mi situación de enseñanza Moodle me ha, ha, ha mejorado muchas cosas, en cuanto a organización, en cuanto a relación con los alumnos, en cuanto a implicación de los alumnos en la clase, en cuanto a producción de, de materiales, de textos de, por los propios alumnos y es un poco para lo, lo que utilizo, para lo que lo utilizo, ¿no? Volviendo a la pregunta, técnicamente qué es Moodle, es una plataforma y toda la la especificidad de Moodle, o sea, lo um, especial de Moodle es que es una plataforma de código abierto, tampoco es la única hay uh -huh. muchas de, de código abierto pero Moodle eh, está eh, es una plataforma gratuita, código abierto se, es un proyecto que sigue avanzando se, sigue, hay actualizaciones periódicas, hay proyectos relacionados y también eh, el mismo creador de Moodle y toda la documentación de Moodle, que se puede encontrar en Internet, eh, afirma que es una plataforma creada desde principios del, del, del constructivismo social. ¿no? La, la filosofía uh -huh. pedagógica que está detrás de la plataforma es el constructivismo. Y a mí eso me parece interesante, y creo que está bien reflejado en las herramientas que te da la, la, la plataforma, porque eh, hay mucha posibilidad de comunicación y de interacción. Eh, con respecto a, a otras plataformas, eh, Moodle te ofrece muchas más herramientas de, de comunicación y sobre todo de fácil gestión para el docente. Comunicación del docente con los alumnos, de los alumnos entre ellos, posibilidades de cooperación con distintas herramientas es, es realmente interesante. Mm -hmm. Todo un mundo, ¿no? Sí, <risa> todo un mundo de posibilidades. Muy ¿no? bien, suena un poco a, a frase publicitaria casi, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué piensas tú que es lo más interesante que aporta Moodle a los cursos para estudiantes de español? Eh, yo te puedo hablar de mi caso. no hay Yo creo que no existen estudiantes de español en general, sino existen estudiantes de español particulares con diferentes intereses en diferentes situaciones. ¿no? Yo trabajo con estudiantes universitarios, con estudiantes de los nuevos planes de bachelor tiene una y de, de los planes antiguos de la Universidad Alemana en las edades está desde los son desde los 19 años hasta tengo gente de 35 o incluso adultos que quieren completar estudios de profesorado de 40, 50 años, ¿no? Pero la media está en unos 20 y tantos años. Y ellos, como te digo, van a la universidad en Berlín, es decir, que no se encuentran en una situación de inmersión y estudian español como lengua extranjera. Los, yo hago los cursos de la de lo que se llama aquí Las prax praxis, la Sprachpraxis, la práctica de la lengua ¿no? tenemos cursos desde en mi universidad están divididos por destrezas y luego hay cursos de cultura tenemos, es decir, tenemos cursos de expresión escrita tenemos cursos de expresión oral tenemos uh, cursos no, luego de, de cultura en general de Landeskunde, como se llama aquí en Alemania ¿no? y en uh, mis estudiantes te puedo hablar en concreto de un curso de expresión oral, por ejemplo o de, de expresión escrita a mí lo que me aporta en una situación como la universidad Humboldt es contacto con los alumnos un contacto más directo con los alumnos ¿no? uh -huh. en primer lugar digamos vamos a hablar del, del organizativo Eh, los cursos en la universidad Cursos de práctica de la lengua Tienen muy poquitas horas Yo tengo una hora y media a la semana uh -huh. Que es muy poco Es decir, una hora y media multiplicado por 16 semanas Semestre de invierno 14 semanas semestre de verano Eso es muy poco no para nada, que eh. uh -huh. Claro, podamos ver un progreso en la práctica de la lengua Entonces Entonces eh, Cuando yo llegué a la universidad sin trabajar con Moodle, ni siquiera tenía listas de estudiantes, ni siquiera sabía quién iba a venir a mi curso, no se tenían que inscribir en ningún sitio. En Moodle tengo un control sé sí, qué personas están inscritas eso en primer lugar, eso es muy básico ¿no? el, cuestiones administrativas, sé quién está inscrito y tengo una manera rápida de comunicarme con ellos, con todos los inscritos tienen un email en la plataforma, puedo mandar emails colectivos haciendo dos clics o puedo mandar emails personales no es una manera rápida de comunicarme con los estudiantes, eso en primer lugar luego es una manera rápida también de distribuir el material ¿no? con tan poco tiempo eh, otro problema adicional que tenía era la diferencia de niveles. no um, Ellos empiezan los estudios universitarios de español con una experiencia previa en español muy diferente. Tengo gente que ha pasado dos años eh, en América Latina y tengo gente que solo ha hablado español en cursos de la escuela. Incluso tengo gente que solo ha aprendido español en cursos intensivos de verano. Entonces, las diferencias de niveles son abismales en estos cursos. Y um, otra um, posibilidad interesante que, que me permite Moodle es poder distribuir material de manera muy rápida y muy barata para todos. Es decir, yo puedo poner audiciones... En MP3 yo puedo poner textos en PDF, yo puedo poner um, las hojas de trabajo que utilizo uh -huh. en clase en Moodle de manera muy rápida Para que todos los estudiantes puedan seguir la clase, incluso aquellos que tienen que faltar por enfermedad o por trabajo una semana Entonces puedo distribuir mucho material de manera rápida Esto tiene una ventaja también ...cuando nos estamos enfrentando a estas diferencias abismales de nivel... ¿no? ...que puedo poner lecturas complementarias a un tema... ...facilitas para los que saben un poquito menos... ...y lecturas un poco menos fáciles para los que saben un poquito más... ...y decir que la selección en ellos... ...no es como si yo les diera directamente las fotocopias... ...sino aquí tenéis tres posibilidades de cosas para leer... ...cada uno que vea la que más le interesa... ¿no? Uh -huh. ...entonces es multiplicar también los recursos disponibles... ...y luego por otra parte... Para mí lo, lo esencial, lo más importante, aparte de todo lo organizativo, que, que son muchas cosas y que también son importantes, para mí lo, lo fundamental que me permite Moodle es mmm, eh, multiplicar el tiempo el, uh -huh. el que, el que le dedican español mis estudiantes. Porque una hora y media a la semana en clase es muy poquito tiempo. Y gracias a Moodle puedo mmm, plantear actividades en línea. Puedo plantear actividades que tengan que hacer y eh, publicar esas, pequeñas tareas que tengan que realizar y publicar el resultado en el Moodle del curso durante esa semana. ¿no? Entonces, una semana los deberes pueden ser participar en un foro sobre un determinado tema que hemos tratado en la clase. la semana los deberes pueden ser, estamos, si estamos hablando de música, recomendarle música a un compañero. Primero le tienen que entrevistar por medio del foro o por medio del chat y luego tienen que publicar su recomendación musical con el archivo musical o cosas así. Me ¿Sí? Permite básicamente multiplicar el tiempo que, que ellos están dedicando al español y muy importante también dentro de toda de toda esta plataforma, todas las herramientas de comunicación que se tienen allí, la lengua vehicular es el español y uh -huh. eso es también muy importante. Se, se acostumbran a hablar conmigo sobre temas organizativos del curso, sobre cuándo voy a hacer mi presentación oral, me lo pueden decir por escrito en un email, pero si el me lo van a mandar en español. Uh -huh. claro. uh -huh. Muy bien, pues me parece que hay muchas posibilidades, ¿no? para poder aprovecharlo. Pues si te parece bien lo vamos a dejar para la próxima entrega y me gustaría que no hablar más adelante, pues por ejemplo sobre cómo usar Moodle para formación de profesores, bueno y todas las posibilidades que se te ocurran. Muchas sí. gracias, Victoria. Gracias a ti, Francisco. Hasta la próxima, yo Hasta la próxima. Para terminar os quiero dejar con la información sobre el Congreso Virtual de Español que tendrá lugar este mes de mayo y yo creo que lo mejor es que sea el propio organizador Javier Villatoro quien os explique un poco más en qué consiste la iniciativa y bueno cómo podéis llegar hasta ella y, y participar. ¿Qué tal? Saludos a todas y a todos. Mi nombre es Javier Villatoro. Y tengo el placer de poder participar en la tercera edición... ...de este excelente podcast, L de Lengua... ...creado por nuestro compañero Francisco Herrera. Francisco en esta ocasión nos ha pedido... ...que hiciéramos una pequeña introducción... ...una breve sinopsis de lo que será el segundo CVL... ...el Congreso Internacional Virtual de Español... ...como lengua extranjera y como segunda lengua... ...que se celebrará de forma íntegra en Internet... ...en la dirección www.congresol.com, del 7 al 20 de mayo. Ante todo, cabe destacar el hecho de que el CVL es básicamente una actividad formativa de carácter oficial... ...tal y como se refleja en sus certificados, y que ya en la pasada edición contó con la participación de más de 200 congresistas... ...y de alrededor de 6.000 visitantes... ...que accedieron a nuestra plataforma... ...desde 98 países de todo el mundo... ...fruto por lo tanto de esta primera experiencia... ...ha sido la decisión de ampliar aún más... ...las posibilidades de colaboración, de interacción... ...y de intercambio entre los asistentes... ...por lo que hemos dispuesto... ...junto al portal central habitual del Congreso... ...de una segunda plataforma... Eh, ...que adopta formato blog interconectado y en el que podremos escribir nuestras aportaciones, ya sea como asistentes en formato comentario o como ponencias o comunicaciones en el caso de los congresistas que deseen aportar una comunicación. Esta plataforma de uso simple, fácil, intuitivo, cuenta además con interesantes herramientas como son la posibilidad de archivo, publicación e intercambio de documentos ...tanto en formato texto, audio, vídeo, sonido... ...y con una curiosa aplicación... ...en eh, forma de nube de ideas... ...que nos permitirá mediante categorías... ...y mediante etiquetas... ...poder entrar en contacto con otras personas... ...que están interesadas en nuestras mismas áreas de trabajo... ...por otro lado el portal central del Congreso... ...se nutrirá... ...de las aportaciones de nuestros colaboradores... ...tanto de entidades como instituciones... ...ya sea el Instituto Cervantes... ...la Universidad de Nebrija... ...la Asociación por la Difusión del Español... ...y la Cultura Hispánica... ...la Asociación de Escuela de Español de Andalucía, etcétera... ...y en este punto cabe también destacar... ...el hecho de que esperamos contar con la colaboración... ...de nuestro actual anfitrión, de Francisco Herrera... ...quien tiene la intención de hablarnos... ...sobre las posibilidades de las TIC aplicadas a la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. Esperamos con todo ello volver a crear un espacio de intercambio profesional y humano, un espacio de encuentro entre todas las personas profesionales o interesados en la difusión, enseñanza de nuestra lengua y nuestra cultura en el mundo. Para más información podéis acceder ...en la plataforma del Congreso, en la dirección que antes he comentado... ...vvv.congresol.com... ...donde ya se dispone toda la información sobre el Congreso. Esperamos contar con vuestra participación... ...y vuestra asistencia en el segundo CVL. Hasta entonces, un saludo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado este L de Lengua número 3... Esperamos que los contenidos hayan sido de vuestro agrado y como siempre pues estaremos encantados de poder escuchar vuestros comentarios o leerlos en el blog, enviarlos como un audio correo como pensáis que es más interesante para vosotros y estaremos pues, ya digo, encantados de poder incluirlo dentro del próximo número del Eile de Lengua número 4 que saldrá probablemente ya a principios del mes de mayo. Un saludo para todos de Francisco Herrera y hasta la próxima. Chao. ま、La あの、あと、música de este podcast pertenece al grupo Norrible y está editada con una licencia Creative Commons. Puedes encontrar más información en la página web www.jamendo.com será nunca igual, el tiempo es muy zorro te obliga a olvidar. Pasando un malato fuimos de abrazo en abrazo, fuimos pasando un malato, fuimos pasando un malato. tens en mi en el flores donar